Thank <laughs> you. dynamite show. Bienvenidos otro fin de semana más otro viernes más a este su bar la pulpería transmitiendo desde contrabanda 91.4 les habla César aquí en el bar que bueno no me encuentro solo eh, por suerte por supuesto que en, no, me acompañan en esta ocasión tres tres invitados que vamos a presentar eh, cada uno en primer lugar tenemos por aquí a un compañero que ya ha estado en contrabanda en otras ocasiones y le vamos a decir que bueno, nos diga su nombre, que ya ha estado con nosotros, pero que nos diga su nombre y que además va a estar pues interpretando ¿no? música, música en vivo. Pues sí, gracias César. Mi nombre es Coco Santo Coco y Santo. No me encanta que me inviten a este programa, de verdad, voy a venir siempre. Ya Cada ves. vez que me digan, vengo, la verdad. La pulpería siempre abierto a los cantautores aquí que <ríe> llegan a a Barcelona y sobre todo pues para que vengan a este bar aquí a la pulpería para tocar a través de Contrabanda. Ya saben, 91.4 y nos acompañan tenemos este Armando dos dos invitados, bueno, una invitada y un invitado. Por un lado tenemos a María Antonia. Hola. Hola César, ¿qué tal? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Es un placer. Es un placer. Y también tenemos a, bueno, si lo quieres eh, decir tú el nombre, porque yo me estaba equivocando antes de comenzar. Sí. Bueno, me acompaña Alexander Dos Santos, compañero uh -huh. de, de estudio de doctorado de la Universidad Politécnica de Cataluña, ambos somos arquitectos y prácticamente estamos desarrollando una bonita etapa de nuestras vidas en, aquí en Barcelona en estudios de, de, de etapa del ter, de tercer ¿De ciclo. ¿De etapas Perdón, perdón. Bueno, entre etapas. Eso no, bien, ¿no? Entre etapas. Yo pero, quiero esa. <risa> sí, perdón, perdón. Pero, bueno, me refiero a los estudios del tercer ciclo y que realizarlos en, en Europa es una oportunidad bastante, bastante sí. especial, ¿no? Entonces, uh -huh. una de, la, de las... De las oportunidades que tenemos ahorita es establecer link con, con los con los países de procedencia. En mi caso, soy de Venezuela, uh -huh. nací de la ciudad de Caracas y mi compañero Alejandro Santos es de Florianópolis, eh, Brasil. Brasil, Buenos. perfectísimo. Pues bueno, y ustedes están eh, estudiando esto de arquitectura en un doctorado, ¿no? Sí, sí, estamos desarrollando un trabajo eh, de doctorado en la línea de la forma moderna eh, uh -huh. del Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la Universidad Politécnica de Cataluña. Perfectísimo. Bueno, pues invitamos a toda la gente que nos está escuchando a través de Contrabanda, a través de la FM 91.4 o sino a través de la Internet de Contrabanda.org. Ahí está también la señal transmitiéndose. A que bueno se queden con nosotros a lo largo de esta bueno ya va, ya llevamos unos 20 minutitos más o menos 15 minutos de este programa pero tenemos más que dura la hora y media lo que es la pulpería que tenemos las puertas abiertas para toda la gente que venga a acercarse aquí a tomarse una cerveza una birra tenemos tequila whisky tenemos la barra llena muy bien, muy bien. y tapas. que y las tapas <ríe> y que vamos a estar conversando con aquí con nuestra queridísima mariaante Antonia y Ale Alexander. <risa> Hola, Seda, buenas noches. Bueno, mi nombre es un poco raro, que en castellano no va... Seríamos bueno, Alejandro, ¿no? Sí, se le Alejandro en o castellano. Alexander, ¿no? O Alex. Alex, que Alex. Alex. Alex. Alex. Alex. Alex. Alex, <risa> Alex. Para el periodo sí, sí, de, los, de los minutos que nos quedan. <risa> Entonces, pues te invitamos, a Alex, también para que, bueno... Pues vamos a estar aquí comentando sobre todo esto que ustedes están estudiando, que es muy importante. Bueno, Barcelona que tiene su tradición de arquitectura, ¿no? Sí, bastante. Estaba comentando con María Antonia antes eh, la rica experiencia que tenemos aquí ya uh -huh. hacer el doctorado, que tiene como objetivo también rescatar una arquitectura de América Latina y, y re los reflejos que han tenido la arquitectura moderna desde Europa hacia... América Latina, ¿no? Sí. Muy bien, entonces, pues lo tenemos ahí ella de entrada, este tema grande, grande, ¿no? Sí, sí, sí, sí. con rico contenido <ríe> Y que invitamos, pues, a toda la gente que nos están escuchando a que también nos llamen. Te vamos a pedir, María Antonia, que nos digas el número telefónico para que la gente que nos está escuchando nos llame, que se interese, que opine, que comente, es él. 93 seis 7366 Contrabanda Contrabanda, exactamente Mira, ahí están ya las manos de Coco Santo Que le están temblando Porque quiere tocar Porque también va a estar con nosotros A lo largo de lo que es Este programa de La Pulpería Y pues él va a estar Acompañándonos con su música Música original, ¿no? Claro, claro que sí, sí. Talento y... nacional Talento nacional, <risa> nacional Y este, bueno, comenzamos con mucha emoción Porque estábamos escuchando de fondo Y lo tenemos ahora de fondo a James Brown James Brown que uf, a mí me hace bailar como siempre Y lo tenemos aquí de fondo Y bueno, vamos a tener también otras cositas aquí de música Y bueno, no sé, eh, vamos a decirle a Coco Santos si quiere comenzar o pues claro, sí, sí. sí claro Estos audífonos que tú o sabes que yo no me la veo muy bien con estas cosas, pero sí. <risa> bueno, no te preocupes. <risa> bueno, pues antes de eso, mi queridísimo Coco Santo, pues qué les parece si nos servimos algo, ¿no? Una birra, un tequila, un whisky, sí, qué es lo que o... quieren. Sí, aquí acompañamos a. Bueno, creo que una birra sería bien. Con una birra. Con birra bueno, mientras vamos a ver qué podemos picar aquí eh, y mientras también, pues vamos directamente a escuchar a nuestro queridísimo Coco Santo. ¿Qué vas a tocar? A ver, te tocó... No, no me, nada, eh? <risa> no me toques nada, eh. <risa> no me toques nada, eh. No, no tiene la traducción. <risa> uh, ¿Qué cosa? Se llama la del supermercado, ¿no? Del supermercado. Sí, alguien le puso su nombre, yo, bien. yo no lo hice, de verdad, pero... Vamos. <risa> es el día de la está muy negro muy blanco y negro color colores faltan su arco iris no se ve sale de una farmacia con una cara exagerada sonriendo y su maquillaje de los 80 no le deja ver. Mueve su falda, se ve una luz, le muestra a los chicos Allá es el sur, también a la niña que le veía Porque le gusta ver Y todos se van a su habitación, escuchan Ramones, bailan los dos Beben los tres, se muestan los cuatro Tocándose sus ojos brillando oh, El mundo que verde el camino sueña Laura al dormir Laura Dierta desnuda y sonríe por nariz. Ese es el día de Laura, está muy negro y empieza a llover, iba a descalzar, sintiendo que el mundo ensucia sus pies. Decide ir al mismo lugar, bebe un olvido en su día escolar. Lleva su cabello corto, estático, su falda negra con lunares blancos. En su escuela se distrae es fácil. Cierra los ojos y se pregunta el por qué, porque estoy aquí, no estoy allá, volando sin fin escuchando. A la escuela de artes Que huele muy bien Los chicos también Se visten perfectos En cafas se pasta No sé de qué hablan Pero le agrada oh, El mundo que verde el camino sueña Laura al dormir Alar oh, no. Y despierta, desmuda Y sonríe Envolvada su nariz Alar oh, no. La <muchas> Muchas veces el día de Laura, está muy negro y empieza a llover. Bien, estamos aquí de regreso, y bueno, pues much muchísimas gracias Coco Santo, que esta fue el supermercado, ¿no? Pues, claro, la del supermercado, o sea, siempre va. Siempre, o sea, siempre va. Siempre va. Que meterla por ahí. <risa> y, y, y hace mucho que compusiste esta. Sí, ahora que tiene rato ya, a ver si en unos meses ya, ya la saco de, ¿Sí? del, del repertorio, pero no, es que... Tiene, <risa> ya la saco tiene, del repertorio. tiene valor, tiene, tiene valor, de verdad. Que sí, sea, no, no, sí, escribí... De... Para alguien, pues entonces... Eso, y no nos quieres decir quién es, ¿verdad? <risa> <risa> bueno, ahí lo dejo. Tómate un, un trago, yo te lo invito. <risa> venga, venga. Bien, pues vamos a entrar un poco en... Ahora, ahora sí, en la tertulia. <risa> Después de habernos tomado ya unos unos buenos tragos aquí en la pulpería, eh, ya saben, Contrabanda, 91.4 Radio Libre No Comercial desde Barcelona. Y bueno, vamos a... A tratar de, de, de entrar en, en cuestiones generales para poco ahí vas a hacer comentarios eh, distintos sobre lo que es la arquitectura en general, bueno, no sé si existe alguna, ¿cómo decir?, definición de entrada, general ¿por qué arquitectura? ya ves que vienen siempre de, con alguna raíz griega alguna raíz latina no bueno, yo creo que el hecho constructivo siempre ha estado presente en todo el proceso de la historia ¿no? uh -huh. eh, yo creo que actualmente nosotros estamos, somos bueno, somos arquitectos jóvenes y estamos tratando de buscar el sentido de la forma de ese periodo, en el periodo de, de la arquitectura moderna uh -huh. y, no, pero, perdón, quiero decir etimológicamente? Etimología de la palabra, no. Ah, la etimología de la sí, palabra. Sí, la etimología de la palabra. Uf, pues ahora no me acuerdo, <risa> o sea que es una palabra compuesta, es arquitectipos o sea, algo de este tipo. Vamos hombre. a preguntarle a Don Google. Al oráculo. Así como los gregos tenían al apolo, nosotros nos sí, sí, sí. vamos a consultar aquí a este otro. Pero bueno, tú me, me comentabas algo del sí, sentido de, de sí el de sentido sí el sentido de la línea que investigamos en este doctorado prácticamente está centrado en la noción de la forma como un sistema de relaciones visuales no uh -huh. de buscarle el sentido característico de las obras de arquitectura construidas y prácticamente el reconocimiento que tenemos cada uno de nosotros es individual Y, bueno, y se, se, se expresa a través de la experiencia, estableciendo un juicio, una crítica, ¿no? Uh -huh. Entonces, un juicio estético que tiene que ver mucho en el momento de interpretar la forma, de cómo lo vemos, cómo lo representamos. Y, y prácticamente la forma está entendida como, como un atributo de modernidad artística dentro uh -huh. de ese proceso de... De, de, de periodo que podríamos decir que va desde el año 1940 al 1965, ¿no? Yeah. Un proceso de arquitectura donde, bueno, participaciones como las del arquitecto Mies van der Rohe, Le Corbusier, eh, tienen una participación que se gesta en esta, uh -huh. en este, en este lado del continente, ¿no? Y en el momento en que miran hacia América y que, y que, que, bueno, una de las razones primordiales y principales a los cuales estos arquitectos se abocan a mirar es tiene que ver tiene tiene mucho sentido con, el, con el, los periodos de la guerra, la Primera Guerra Mundial y la Segunda. Uh -huh. Entonces, bueno, yo creo que esa esa serie de circunstancias sociales, culturales que prácticamente impulsan a que a que la mirada Eh, los objetivos, la, el cambio de vida se apunta hasta el continente latinoamericano y ocurren cosas muy interesantes, yeah. muy interesantes. Entonces, gracias por la invitación, César, porque tenemos una representación de trabajo que viene de Brasil, yeah. una representación de trabajo que también estudia lo que ha ocurrido en la ciudad de Caracas, Venezuela, uh -huh. y que, bueno, eh, como decía antes también, eh, la unidad, la, el periodo de, de los estudios de tercer ciclo, ...prácticamente nos ayudan a, a enfocar nuestra visión de cómo ver la arquitectura... ...y, y es una bonita oportunidad verlo desde Europa hacia nuestro continente. Cierto. sí Fíjate que es muy interesante porque aquí el oráculo contesta de inmediato... <risa> ...luego, tiene, luego <risa> tiene problemas con el universo allá los satélites y luego puede ser lento... ...pero es muy rápido el oráculo y es muy interesante lo que estás comentando porque el sentido digamos que lo que, que que como nace no el sentido de arquitectura apelando a su etimología que es eh, jefe o jefa quien tiene el mando no sí. quien tiene el mando en las construcciones no ah, sí, sí, es, eso, es ¿no? algo es algo superfuncional no es algo de superfuncional super no estructural pero sí demasiado funcional pero con el paso del tiempo entonces que bueno estamos hablando de, de no sé el, El, el hecho de construir es algo desde la misma el bueno, nacimiento de las ciudades, ¿no? Sí, bueno, y si vamos más allá, si vamos, si retrocedemos un poco más en el tiempo, yo creo que la primera manifestación del hombre se vio representada a través de las formas de la naturaleza, o sea, las cuevas, o sea, el refugiarse, claro. el protegerse de, de la interperie, y, y con el paso del tiempo, bueno, el hombre evoluciona y, claro. y, y obviamente la forma de concebir el espacio va cambiando. Por supuesto, y algo pues breve que quiero comentar es finalmente es un cambio pues completamente total de paradigma de la de la de la forma de ser del humano porque es cuando se vuelve sedentario, ya ves que están todos los pueblos que nómadas no necesitan un lugar estable, ¿no? En cuanto el hombre se se, se, se vuelve sedentario, bueno, requiere de un lugar, de estar de ¿sabes? del de lugar donde donde su hogar, ¿no? La construcción del hogar, el nacimiento de la familia y todo eso. Y a partir de ahí Bueno, con el paso de muchos y muchos años y millones de años, pues bueno, comienza a gestarse ya todo esto que es la arquitectura como tal, ¿no? Bueno, se sí, creo que lo que has hablado ahora ¿vale? tiene mucho sentido porque hay teorías en la arquitectura que dicen que el, el origen de surgimie, surgimiento de las ciudades está cuando ese hermano deja de ser nómade y se fija uh -huh. en un determinado sitio. Y, y sobre todo estaba el tema de, de, del cementerio, ¿no? Donde la gente se fija claro. y no sé qué, y ahí surge ...todo un simbolismo y, y, y las religiones y tal, las culturas, y la gente se fija... ...y ahí está el origen de, los, de las ciudades, que son bastante antiguas en el Oriente Medio... Sí. ...y ahí está la figura del arquitecto desde ahí, pero una cuestión que la gente creo que no sabe... es ...la figura del arquitecto, como, como lo conocemos hoy... ...surgió en el principio principio de este siglo... La, ...la idea de arquitecto como tal... ...como tal, lo que hace proyectos... ...y que está sentado y que, y que tiene relación con la obra... ...pero la, la definición que está ahí desde Google... ...es la definición histórica... ...de una profesión muy antigua... ...donde el arquitecto era el, el jefe de la construcción... Uh -huh. ...con todo el, el, el avance tecnológico del siglo XX... ...el arquitecto está más bien gestionando la información... ...haciendo los proyectos... ...pero no necesariamente está gestionando la obra... o sea Hubo una, una diversificación del trabajo y como se ha puesto muy más complejo, pues hace parte otros profesionales como ingenieros y, y toda una gama de gente que participa. En el proceso. en el proceso, me, sí. me, me surgen varias preguntas, me surgen sí. varias y bueno, sobre todo el, el proyecto que ustedes llevan o el, el trabajo que ustedes están haciendo Esto que estás mencionando, ¿no? La arquitectura, viéndola ahora, bueno, desde Europa, con todo el trabajo hacia Latinoamérica, y dices que hay una perspectiva, hay todo un trabajo, hay, una, hay un enfoque. Antes de entrar a todas estas cosas, solo para cubrir estas preguntas que se me hacen muy interesantes y compartirlas también con el público, es, por un lado, eh, yéndonos hacia atrás, a la parte histórica. Tenemos que, entonces, a partir de lo que es el sedentarismo, comienza una serie de construcciones, ¿no?, De, del hogar de el espacio el espacio sí. funcional de vivienda pero se concibe en el principio también como un espacio sagrado bueno mencionaste lo de los lo de los panteones hay más eh, ejemplos que que, que que sirvan para mostrar cómo también hay antecedentes de construcciones sagradas? Claro, bueno, tendríamos que nombrar a los egipcios, ¿no? Ajá. O sea, las construcciones de los egipcios prácticamente tienen una, una relación con, con llevar esa vida... Con, bueno, con trascender, cómo trasciende el tema de la vida después de la muerte, ¿no? O sea, uh -huh. Y cómo la forma de, de las pirámides prácticamente están apuntando hacia, hacia el cielo, la cámara está centrada en la base de las pirámides y prácticamente desde el punto de vista simbólico, la composición del espacio orienta a que va a haber una garantía de esa persona que está muriendo en esa cámara en el más allá uh -huh. <risa> Entonces... Y super conectados, ¿no, Alex? Sí. Eh, perdón, eh, sí. porque ahí está todo un trabajo que no solo es la construcción en sí misma, ¿no? La forma, la estructura y todo esto Sino que está toda esa parte simbólica, ¿no? y está el trabajo de astrónomos, matemáticos, que claro, también iban acompañando, claro. eh, que era todo ese trabajo que se retoma, yo creo, no sé ahora, sí. o oh, ahora no sé qué tanto, hasta qué punto. <risa> no, hay un hecho interesante sobre esto que estabas comentando. La arquitectura de, de Egipto que se queda hoy es, uh -huh. de hecho, la ciudad de los muertos, yeah. la ciudad de los vivos, donde la gente vivía sus viviendas y... Sí. y... Estaban las dos ciudades. Claro, de hecho, la, esta ciudad está construida para lo, los faraos, para lo, la gente... de los que, muertos. Para, Sí, de hecho es un cementerio. Pero eran muertos de élite, ¿no? Claro, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y como esta ciudad estaba hecha de piedra, es la ciudad que quedó para la posteridad. Y había también un sentido de búsqueda, de eternidad y tal. Pero la ciudad de los vivos, que estaba hecha de adobe, de ladrillo y tal, esta no quedó, esta se, se ha perdido. Uh -huh. Y bueno. Y así, con el paso del tiempo, en diversas culturas pues está esta misma constante, ¿no? Digamos que es como un paralelismo, lo podemos hablar como un paralelismo sí, de que... y bueno, cada época sí. tiene su tiene su, tu, su esencia, su leitmotiv, Nos también tendríamos que nombrar a los griegos, o sea, tenemos una incorporación del tema de la geometría, de las proporciones, de la matemática, de de las líneas, de las rectas, todo está compuesto y organizado a través de la de los elementos geométricos que conforman el espacio. Entonces, Sí, yo pienso, por ejemplo, en la estructura del, ¿cómo se llama? El partenón. El partenón. La, esa parte, eh, de, ¿cómo se llama? La parte de enfrente. El, el, el frontón. Sí. La, la composición de las columnas, Eso, su basamento. tú lo encuentras en varias eh, estructuras arquitectónicas, ¿no? desde los ayuntamientos en iglesias es como una estructura muy básica, ¿no? que es se una ha ido estructura clásica total una... que es se clasica. ha ido repitiendo en, en varias en varias en varias partes, Bueno, ¿no? sí, se ha ido repitiendo, pero eh, esta que vemos en el siglo XX más bien es una interpretación. No yeah. es necesariamente la arquitectura original griega o romana, sino que la gente adoptó este modelo ...y lo siguió haciendo con los materiales que estaban en la época... ...más bien sería, no digamos una copia... ...pero un mimetismo de esta arquitectura... Sí. ...y luego lo que estudiamos nosotros... ...es el paso adelante de esto... ...cuando en 1929 por ahí... Sí. Los arquitectos empiezan a buscar eh, una arquitectura que tenga que ver con los materiales que existían ahí, el hormigón, el acero, porque hubo, creo, una pérdida de, de orientación como sobre qué se iba a hacer, ¿no? O sea, sí, ah, y una clara identificación con una forma pensante distinta eh, que se relaciona desde el punto de vista de composición de, de, de la referencia clásica Pero como dice mi amigo Alexander, hay una incorporación de nuevos elementos, de nuevos materiales, del hierro, del concreto. Entonces la referencia a la combinación de deslastrarse o de separarse del ornamento este, está muy claro. Yo creo que uno de los ejemplos que tenemos en esta ciudad es ver que en el año 1928 el arquitecto Mies van der Rohe construye el pabellón dentro de una feria donde participan distintos países. Y, ciudad, y es un claro ejemplo de cómo Cómo la forma de concebir la arquitectura eh, de cierto grupo de, de ciertos grupos de arquitectos está cambiando totalmente uh -huh. total. o sea, es un fuerte contraste del orden clásico que está lleno de ornamentos a una arquitectura que prácticamente le da el valor a los materiales a la composición de, de los elementos estructurales y a la incorporación de, de nuevos de nuevos elementos vidrio piedra. Sin lugar a dudas. Tomando ¿No? en cuenta toda la parte histórica que, que comentamos, sí. pues sí estamos ante todo, pues toda una parte, todo un desarrollo de lo que es, es el humano con su espacio y que lo ha ido trabajando con el paso del tiempo en, en infinidad de formas, no, en infinidad de, de funciones simbólicas, religiosas, funcionales, políticas, sociales, no, ha tenido bastantes y bastantes funciones y también que Finalmente es el espacio donde está la, la familia, ¿no? donde vive el hombre, ¿no? Es el espacio básico, ¿no? Sí, sí, y de sí, ahí sí. tiene un montón, un montón, hasta la creación de museos, hasta los, lo, lo más estético, ¿no? la creación más estética. Uh -huh. y, eh, bueno quisiera un poco hacer una pausa hasta aquí vamos más adelante a seguir con, con más hay un montón me surgen un montón de cositas porque es muy interesante espero poder responderla. De, de la arquitectura pero ahora vamos a decir a Santos qué opina sobre todo esto yo no es opino que vamos a cerrar este no. <risa> con una cancioncita y, <risa> no. este, bueno pues, toca una canción entonces exactamente muy bien muy bien a ver <t> Me quedaré junto a ti cuando estalles cerca de mí me llevaré un trozo favorita, joo, fan numero. Si te vas, tú y tu electricidad, pero yo veré el final, seré la página de tu final, en la historia gris. No me olvidaré de mí, cuando estalle cerca de mí me. Gracias Coco Santo. Dios, necesito una cerveza. Ahí está, a ver, por favor. Camarero, cerveza para Coco Santo. Bien, pues agradecemos bastante. ¿Cómo se llamó esta? A ver, tómate tu trago. Esto se llama un trozo. Un trozo. Sí, un poco sobre el amor. Ay, el amor, ¿Qué? el amor, ¿Qué el tal, amor. Es? Vaya qué conceptual, ¿eh? El supermercado. ¿eh? el, amor, el amor. Así, ¿eh? La verdad que lo tiene puntualizado, ¿Eh? Muy bien, muy bien, eh. Mira, tenemos ahí la música de fondo. Un amigo tuyo, me dices, ¿no? Ah, sí. Sí, sí, sí. A ver. Que pongo pues, un lado de y tal. Hablo con criterio, ¿eh? Pues sí, sí, sí. Un amigo. Muy buen amigo mío, por cierto. Bueno, le mandamos un saludo, ¿no? Sí, sí, sí. Ojalá estuviera escuchando, pero no lo estáis, seguro. <risa> porque, no bueno, dije, pero... porque no le dije nada, pero ya, ya le diré, ya le diré. Se no, mira, muy no, contento, te, seguro. no te preocupes que la pulpería se repite eh, el próximo lunes, sí, sí. todos los lunes se repite, que es la revisión, a partir de las 2 de la tarde. Entonces, pues, a, dile, avísale. El próximo lunes, bueno, la hora de aquí pues de ya Barcelona, la, ya sabe, las 2 de la tarde. Se ¿no? llama ¿No? Manu y el proyecto se llama Manu Plaza. Y muy bueno, en realidad. Bueno, pues ahí está. Pues ya iré, ya, ya iré, que escucha. Y ahí pues invitamos a también mal. a toda la gente, por supuesto, el próximo lunes la remisión de La Pulpería a partir de las 2 de la tarde. Eh, están escuchando Radio Contrabanda, esta es la pulpería Tenemos las puertas abiertas, nos estamos emborrachando con un montón aquí de, de cerveza Pero estamos hablando con, con María Antonia y Alex, para que sea más fácil Alex, Alex muy más fácil, muy más fácil. <ríe> María Antonia de Venezuela y Alex de Brasil, Brasil, de, Brasil. de Brasil. Estamos hablando sobre la arquitectura Hemos comentado algunas cositas súper interesantes sobre lo que es La arquitectura desde sus inicios, toda la cuestión histórica, cuando el, el ser humano, esta historia de la humanidad, pues se vuelve sedentario, una parte, toda, bueno, la mayor parte, porque todavía siguen habiendo pueblos nómadas, y bueno, todo el desarrollo simbólico, funcional, estructural que ha tenido la arquitectura, pues, te, nos llevaríamos aquí todos <risa> dos, tres días en la pubería abierto, hablando de cosas súper interesantes pero queremos centrarnos especialmente en el trabajo que están haciendo ellos, ella y él, que es la forma moderna, la forma moderna porque, bueno, también están haciendo su doctorado en proyectos arquitectónicos, estudiando aquí en Barcelona, y bueno, vamos a, a, a centrar pues esto que ustedes están trabajando, me decías en un principio que es, de algún modo tiene que ver con un enfoque, ...que es mirar, eh, bueno, el desarrollo, de la si, si entendí bien, el desarrollo de lo que es la arquitectura... ...o la creación arquitectónica desde una mirada que viene desde Europa hacia América Latina... ...si no sé si entendí bien o, o si lo explican ahora como Perfectamente. Es? <risa> uh -huh. Está bien, sí. Bueno, como, como lo has explicado, como lo has nombrado otra vez es que cada uno de nosotros representa, está representando nuestro país dentro, dentro de un proceso de recolección de información dentro de esta línea del doctorado que se llama la forma moderna ¿no? entonces uno de los objetivos principales en el momento de investigar en el momento de aproximarnos a la información es revisar el material es rescatar ese material de estos arquitectos que producieron esta arquitectura durante este periodo del año 1945 al 65 y prácticamente establecer un sistema de relaciones para para revelar el momento en que los arquitectos pasan de una geografía a la otra y se tienen que enfrentar con otro tipo de, de condiciones, me refiero a esto al clima a los materiales con los que se construye tanto en Brasil como en, en Venezuela y prácticamente los resultados de proyecto eh, son distintos son distintos. yo creo que lo más interesante y lo que más llama mi atención de este proceso es ver cómo estos arquitectos de, de, de procedencia europea que reciben sirvieron eh, un proceso educativo, bien sea por la Escuela de Bellas Artes eh, un proceso educativo que tiene que ver mucho con la Escuela de la Bauhaus uh -huh. eh, un proceso de composición racional del espacio distinto en el momento en que los cambios de geografía eh, el resultado de la obra es distinto y merece la pena analizarlo Oye, eh, pues para la gente ubicar, quizás los conoce, nombres representativos, si hay de, de, de España, por ejemplo, de aquí de Cataluña, que sepas. Bueno, eh, tenemos al arquitecto Coder. Tenemos al arquitecto Michans. Uh -huh. eh, sí, del, de este periodo eh, tenemos a estos arquitectos, ¿no? Uh -huh. Otros peri otros arquitectos posteriores, pero que entran fuera de la línea del doctorado, creo que no... Yeah. Se, y entonces no. ellos de algún modo tenían, por un lado, esta formación con ciertas ciertas maneras, ciertos eh, métodos, teorías para desarrollar, eh, bueno, creación arquitectónica, y que ocurre que cuando llegan a otro sitio, a otra geografía, obviamente dicen, ups, <risa> ¿O, no? <risa> o no, o no, o no. <risa> O, o, sea, ...o dicen wow Ya, ya, ya, quiero decir a, a su formación, ¿no? Sí, sí, pero eso eso es lo interesante... ...yo creo que Alexander tiene algo importante que decirnos... <risa> ver, sí, sí, sí. ...yo quería llamar la atención para una cosa... ...por ejemplo, ahora mismo estamos hablando del Google, ¿no? ...y tal, uh -huh. eh, buscas una definición... ...hoy la transmisión de la información es muy rápida... ...pero si volvemos y nos ponemos a la conciencia de la época... ...era muy difícil transmitir información, ¿no? O sea, sí, sea claro. ...entonces esto se daba a través de las revistas que la gente publicaba... ...y llegaban desde Europa, a Brasil, a Venezuela y a la gente que venía a estudiar fuera, ¿no? O sea, salieron de Venezuela o de Brasil a estudiar en Europa o arquitectos de Europa que se iban ahí porque era difícil transmitir la información sí, ¿no? y que demás. depende muchísimo también de la capacidad de promoción que tenían los arquitectos en el momento de trasladarse de un sitio a otro personalidades como Richard Neutra, como Le Corbusier en el momento en que tocan al continente americano ya vienen con un proceso constructivo en Europa y prácticamente se consiguen con condiciones totalmente distintas y Y prácticamente llegan como al paraíso. <risa> ¿A qué lugares llegan, por ejemplo? Bueno, Richard Noé llega a los Estados Unidos, a Los Ángeles, California. Y... ¡Uf! La <risa> la <risa> <delba>. <risa> bueno, pero tocando el punto en, el, en... No, tocando uno de los aspectos también importantes, que es la, la condición de la cultura norteamericana en esos años, ¿no? También estamos hablando de, un, de una sociedad un poco esnovista, la sociedad del cine, y que... En los este... 60, ¿verdad? Sí, bueno, 50... Bueno, como sea y esta, la... Sí, y esta sociedad prácticamente está muy clara En que la concepción del espacio, de la vivienda Tiene que cambiar Bien. Tiene que cambiar, entonces... Eh, personalidades como Richard Neutra ayudan a que en el momento Pierre Conin claro. eh, unos cuantos más ayudan a que Bueno, también se ha tocado un tema antes lo de la vivienda no donde uh -huh. se, o sea, el principio la arquitectura la gente dónde vivir y tal y la arquitectura moderna ha, ha hecho un cambio radical en las viviendas no uh -huh. un nuevo, una nueva forma de vivir que reflejaba toda esta tecnología que surgía y, y la búsqueda de la luz, de los amplios, de los espacios amplios, espacios eh, con mucho vidrio y toda una forma de vivir totalmente contemporánea, así moderna para la época, y que muchas veces había un cierto rechazo también, porque no siempre se aceptaba la tecnología con tanta abertura. Como en otros momentos, ¿no? o sea... Pero en esta época yo creo que lo importante es que la conciencia de las personas en ese en ese aspecto es, es bastante clara y lo expresan. Y la manera en que nosotros lo reconocemos es a través de mirar los proyectos, entender su forma compositiva, entender que hay un cambio en la materialidad, entender que hay una estrecha relación entre man mantener eh, relaciones entre lo que es el espacio interno, las funciones de la vivienda y que tengan una... Una, una conexión directa con el espacio exterior yo creo que uno de los arquitectos que establece muy, muy buenos ejemplos en relación a eso es el arquitecto Richard Neutra en la que construye gran parte de su proceso constructivo se desarrolla a partir del año 1925 y, y construye fabulosas casas como la casa Kaufman uh -huh. eh, la casa Tremain su primer ejemplo de arquitectura fue con la casa Lowell en donde en la película L.A. Low Confidential aparece, <ríe> aparece, aparece el... se desarrollan varias escenas importantes dentro de la película y bueno, creo que es un buen ejemplo para las personas que no están en tanta conexión con la arquitectura Finalmente es algo visual ¿no? Atenderlo desde el punto de vista de la, del cine es, es, interesante, uh -huh. es interesante Bueno César, una, un fato interesante de esto es el alcance a la modernidad ...desde 1929 con esos proyectos es tan grande... ...que la gente mira eh, edificios de esta época... ...y no se da cuenta de que son de 1929 cuando lo afrontas frente a los coches que se producían en la época, te das cuenta de la modernidad que ha alcanzado la arquitectura en esta época hay un hospital de Le Corbusier con un coche delante, esos tipo Ford super antiguos, y tú no te crees o sea, es, la, la arquitectura estaba bastante, una vanguardia de modernidad, adelantada. bastante, bastante adelantada, a sí. uh -huh. hasta hoy cuando la ves, te, te parece que está hecha ayer y no hace 30 o 40 años, o sea, es muy fuerte el nivel que ha alcanzado de modernidad esas construcciones sí desde el punto de vista también como individuos en, en esta época confusa de la arquitectura uh -huh. yo creo que eh, yo particularmente en mi experiencia me siento bastante agradecida en, en poder revisar esos procesos en poder entender que, que, que fue un cambio histórico importante dentro de la forma de pensar y de concebir el espacio entonces tener la referencia viva, entender cómo funciona cómo son los sistemas de relaciones cómo, cómo ese, ese proceso está ahí y, y puede incorporarse con la tecnología actual, yo creo que podría ser un buen resultado y también es un yo creo que es un mensaje para los arquitectos actuales que bueno, que, que de alguna u otra manera el propósito, el resultado de arquitectura eh, no está claro No está claro. No está claro. Ya, bueno, sí, porque, no sé, lo, lo quisiera hacer una, una pausa ahora. Sí. Vamos a, a ir con Cocosante, me, me gustaría dejarlo sobre la mesa, solo un, bueno, una inquietud de que finalmente se acude, dices, a una serie de nuevos materiales al mismo tiempo, a, ante una nueva geografía, ante nuevas formas de pensar la arquitectura también, pero... En sus distintas funcionalidades, quiero decir, desde el punto de vista del hogar, desde lo más básico, hasta hablaste de un hospital, podemos hablar de un museo, podemos hablar de, de escuelas, ¿no?, de un, pero hasta qué grado es posible todo esto también, ¿no?, Entonces, bueno, lo dejamos así, un poco amplio, muy amplia la, la pregunta. Pero vamos con Coco Sandro, tiene algo que decir. La arquitectura me sabe bien. No, no, no, no, no. ¿Qué, vamos a, ¿Qué vamos a escuchar? Me como la arquitectura con no, no, no, no, no, no, no, sí. A ver, te tocó una canción que no tiene nada que ver con arquitectura. Pero, pero, pero sí, es importante. Trata sobre la confusión. Bien. Y sobre las personas que salen corriendo en algún momento desesperada. Sí. Viene. transmitiendo a ah, transmitiendo no aquí a, a la pulpería que se encuentra con nosotros Gocosanto Santo aquí en la pulpería muchísimas gracias y este no, otro nombre conceptual cómo se llama el nombre no esto es muy fácil Carla y Esteban se llama Carla y Esteban sí, sí, ya historia, se más más vivo eso que suena más conocido ¿no? sí ya Carla y Esteban bueno perfectísimo bueno muchísimas gracias Gocosanto Santo tómate otra ah, cerveza, por favor. Sí, es histórico, es histórico. Porque te veo sudando. ¿eh? No, eh, sí, yo digo el verano, pareciera, ¿no? Ya se siente cada vez más caluroso sí. aquí, no sé por qué, pero sí. ya se, me empiezo a sudar por todas partes. Pues bueno, eh, vamos, vamos a invitar a la gente que nos está escuchando, María Antonia, que nos llame. Sí, pueden llamarnos al número 93 317 Ya saben, estamos transmitiendo desde Contrabanda 91.4 aquí en Plaza Real desde Barcelona. No, Y bueno, eso que tenemos ahí de fondo Es el mismísimo Bet con una canción que se llama Alcohol Dedicada para todos los Para todos los comensales Que se encuentran aquí en la pulpería Y para todos aquellos que nos están escuchando A través de internet O el 91.4 FM Y que se estén tomando una Cañita, o que se estén tomando Un cubata, cualquier cosa que esté Alterada con un poco de alcohol Aquí está esto Para que lo disfruten So Oye Coco Santo y para que sepas que nos están escuchando allá por Glot ehuana que está pendiente ahí con la radio y le mandamos un saludo Sí, sí, sí, eh, claro. Hola, Juana <risa> sí, sí. ¿Dónde estás? ¿Qué pasa? ¿Por qué no estás aquí mm. con nosotros? Sí, ¿no? Pues, bueno, aquí estamos bebiendo una cervezas, un poco de envidia, ¿no? Claro. Un poco, <risa> <Claro>. <risa> No, saludos a Juana, entonces Saludos, que nos está escuchando Y bueno, también un fuerte abrazo a toda la gente que, que mm. nos está escuchando por aquí en cualquier sitio Hasta donde llega la señal del 91.4 de Contrabanda Ya saben, aquí esta es La Pulpería Y se encuentra con nosotros, uh, María Antonia y Alex, que seguimos con el tema de la arquitectura, que es muy interesante, yo estoy con un montón de cosas en la cabeza que me están dando vueltas, no sé si es la alcohol o es el tema, no, pero hay, hay muchas cosas que surgen, que surgen por supuesto... Y que, bueno, vamos a retomar, nos habíamos quedado con esta sugerencia, esta pregunta demasiado amplia Acerca de que está este enfoque de cómo los arquitectos que se habían formado aquí en Europa Pues llegan a América, América en general Sí, Por, sí. Porque América es América en general Es un continente bastante grande Es bastante demasiado grande. <risa> grande, es demasiado grande América en general Y que, bueno, que, que vienen con toda una preparación, con toda una formación Y llegan al mismo tiempo para encontrarse, pues no con barreras, pero sí con retos, ¿no? Con retos de geografía, con retos de materiales y decía yo también, y era la pregunta amplia al mismo tiempo, de las funciones, ¿no? Estas funciones de la arquitectura que va desde lo que es el espacio, lo más básico, el espacio para el hogar, hasta el otro tipo de construcciones más sociales, ¿no? Escuelas, hospitales. Sí. Eh, ...funciones políticas, no sé... Tod todas, esto. todas las necesarias... ...hasta las estéticas, ¿no? Sí, sí... Bueno, César, una cosa de, de tu pregunta que me llamó la atención... Y, ...y es un fato que estudiamos también... ...es cuando esta gente eh, trae esta información... ...y va a hacer esta arquitectura en América del Sur, sobre todo... ...se afronta el problema del clima, ¿no? O sea, el clima europeo es otro clima... Uh -huh. ...y entonces empiezan nuevas soluciones... ...va a proteger las edificaciones del sol y del calor... ...y esto sí genera un, algún cambio de lenguaje... ...en la arquitectura que se produce en Brasil, en Venezuela y en otros países también... Uh -huh. ...y Brasil, bueno, hablo del tema porque lo que estoy estudiando... ...porque hace mucho calor... ...porque hace un montón de calor... ...entonces, eh, es, no, es una cosa que se nota mucho, ¿no? ...no se podía producir exactamente la misma arquitectura... ...sino que se ha creado soluciones como... ...hay una cosa que se llama lamas verticales que delante de los vidrios había como... Eh, ...son como parasoles que protejan la construcción del sol y tanto uh -huh. crear esa una camada de, de protección del calor porque realmente es un hecho ahí el, el tema este y, y, y esas soluciones, como me preguntabas tú desde la vivienda hasta el hospital esa arquitectura que estudiamos buscaba también soluciones universales mucho de lo que se ha descubierto son soluciones de arquitectura y de estructuras que se pueden utilizar desde la vivienda hasta el hospital, el edificio público y todo incluso las soluciones esta de protección en contra del calor ¿no? porque... Sí, independientemente de la tipología constructiva, como lo dice Alexander, de la vivienda, de las escuelas, de las universidades, de los edificios corporativos, hay, hay una nueva expresión en relación a considerar que nos enfrentamos a otro clima, a la incidencia de los rayos solares, a la utilización del material en relación a, al, al viento al cruce de la ventilación sobre todo en la vivienda, yo creo que la vivienda también y los edificios también de gran envergadura adoptan ciertas operaciones de proyecto, se compone el material para, para, para proteger las fachadas, para generar el confort climático en el interior de bien sea la vivienda hospitales, escuelas universidades Sí, sí, los programas, bueno prácticamente la labor social del arquitecto es prácticamente componer las distintas las distintas funciones para que para que el para que el espacio se coordine en relación a lo a lo que se predestina si es una vivienda, si es una universidad, si es una escuela, si es un hospital, o sea yo creo que la función da da orden y función a muchísimas cosas. Entonces, sí, a la boca. sí vamos a ver que nos están llamando. Hola, ah, espera, espera que te paso al aire. No. Sí, cómo no, eh, da, dame un segundo, es que tenemos una llamada Y vamos a ver, adelante, hola Hola, hola ¿Me escuchas? Hola Hola Ay, se fue? hola, ahí hola. estás al aire, ¿qué tal? ¿Guana? Adelante Adelante, adelante No, no sé qué pasa bueno, se eh, A lo mejor se te subieron las, eh, las birras que nos estamos tomando <risa> Hola, ¿me escuchas? Aquí debe escucharse muy bien, hola Bueno, pues vamos a colgar porque parece que se fue un poco la, la señal Adelante, ¿me estás escuchando? No, parece que no nos estás escuchando. Bueno, si nos estás escuchando por la FM o si nos estás escuchando por internet, pues intenta otra vez a, a comunicarte con nosotros. Estamos aquí. Estamos... Bueno... Eso, ¿eh? Bueno, yo, nos comentabas eh... Sí, bueno, y para entrar en materia en, <ríe> yo creo que bueno, sí, la respuesta del arquitecto en, en las distintas operaciones que tiene que, que resolver en relación a, a la vivienda a las escuelas, a los edificios corporativos, a esta serie de tipologías yo creo que Yo creo que también hay que incorporar el tema del, del, del papel que juegan los materiales. En este caso estamos hablando del hormigón armado, el sistema estructural, estamos hablando del concreto. Y también hormigón armado. Hormigón armado, sistema constructivo. <risa> sistema constructivo. Si que yo escucho que... hormigón armado, no sé si la gente que nos está escuchando sabe así. Ponle un ejemplo al ah, ¿ah? ¿ah? directo, que toque al suelo. ¿Cuál sería el hormigón armado? Bueno, yo creo que todos conocemos el concreto, ¿no? Este yeah. material gris, eh, no, muy que bonito, que, que a la <risas> vista, bien llamado cemento. ¿Y sí. si <risas> escucho el hormigón armado? Pues bueno. técnico, sí, no, no, pero es, yeah. bueno, es un sistema constructivo que tiene que ver con una trama de varillas de hierro no uh -huh. que se van se van cal un ingeniero las calcula calcula las dimensiones a las cuales tiene que tiene que tiene que tener un área tributaria para bueno para soportar para para el peso de la gente, el que peso vive. De la gente. Tiene que tiene que saber mucho de matemáticas el arquitecto, ¿no? Sí, sí, sí, <risa> o, yo creo que o o sea, apoya un... o cuando van a construir tienen algún matemático por ahí a un bueno, lado. Apoyamos, sí, sí, sí, nos apoyamos ¿verdad? entre sí. Yo creo que la labor del ingeniero estructural, la labor ¿Sí? del ingeniero electricista, eh, la labor del ingeniero sanitario, el, en algunas veces incorporamos el sistema mecánico de aires acondicionados. Yo creo que es una fusión de trabajo en equipo que uh -huh. prácticamente consolida las funciones que a las cuales se se va se, se están diseñando en Sobre este caso todo cuando son construcciones enormes, ¿no? Los sí, mismos, las sí. mega sí, ¿no? Pero en este caso lo que apuntaba Alexander es súper importante el tema de incorporar este material, el hormigón, el cemento, el concreto. Uh -huh. <risa> Concretamente eh, el concreto. Sí, eh, repercute mucho en la en la en la expresión formal de, de del de las obras de cada uno de los arquitectos en, uh -huh. en cada uno de los países no yo creo que en mi caso en la ciudad de Caracas Venezuela tenemos al arquitecto Carlos Raúl Villanueva que expresa en, en el diseño de la universidad de la ciudad universitaria eh, el uso del del concreto armado en en muy buena relación entonces aquí vamos a atender esta llamada vamos, vamos a ver a si quieren hablar con nosotros vamos de arquitectura a ver. Hola. Eh, vamos a ver, mira, estamos eh, ¿me en escuchas? El aire. Sí. Es, te estamos atendiendo. Te escuchamos. Hola. Hola. Escucha. Hola, sí, te escuchamos. Ah, estás al aire. Hola. Oh. Hola. Estás al aire. No te escucho, no escucho nada. Pero no, te escuchamos, te escuchamos. Te estamos escuchando. Te, te estamos escuchando. <risa> No se escu... prende la radio. Hola. Te escuchamos perfectamente. Pero parece que ya no. Parece que no, no nos está escuchando, pero oh, hola, te escuchamos muy bien. Eh, pues mira, vamos a suponer que nos... no. Se escucha. No, no escucha, pobrecita. Hola, hola, pobrecita, no se escucha. Bueno, lo siento, que no nos puedes escuchar, nosotros te escuchamos muy bien. Lástima que no nos pues escuche Estamos curiosos va a ser mejor En fin, bueno, pues vamos a tener que cortar Para poder seguir Pues lástima eh, lástima, eh. Vamos aquí a bajar esto Vamos a subirlo aquí Y ya veremos ahora si nos vuelve a llamar Buscaremos otro método de poder resolver esto En principio Estaba todo bien Pero bueno Entonces, eh, me decía. Sí, tomaba el ejemplo del arquitecto Carlos Raúl Villanueva construyendo la ciudad universitaria. Uh -huh. Sí, está me hace señas pero no entiendo le subió dice quiere otra cerveza y de y le recordamos a las personas, bueno creo que eso lo puedo decir después pero sí hablamos de de un ejemplo de de incorporación de material de responder a la forma a que nos bueno nos situamos en el trópico Eh, la, la ciudad universitaria eh, está compuesta por distintas funciones de, de facultades, tanto la Facultad de Arquitectura, la Facultad de Ingeniería, de Medicina, okay. y cada una de ellas responde desde el punto de vista de tipología formal la función a la cual está está obligada a, a proveer a los usuarios. ¿no? En este caso, Carlos Rol Villanueva... Eh, incorpora este material dentro de la composición formal de la universidad y, y como un agregado este, también eh, sintetiza el tema de las artes en el momento de, de componer los espacios libres dentro del desarrollo de, de la conexión que hay entre unos edificios y otros, entre facultades existen grandes espacios verdes uh -huh. y bueno una, una incorporación de, de elementos como murales que, que se van incorporando otros sistemas de relaciones dentro de la arquitectura demasiado amplio, no, Alex. Sí, sí eh, se, de, se vuelve súper interdisciplinario en sí ya claro. el trabajo de la arquitectura. Bastante. Hablar desde la misma gente que, que hace directamente el trabajo, quiero claro. decir, el albañil, el que tiene que estar ahí siguiendo toda el toda la todo orden que viene eh, todo el plano que se construye y todo eso, o sea. Tiene de es, por sí una naturaleza compleja Tiene muchos es súper, súper Súper eh, complejo di, Diverso eh, Vamos a seguir con lo que queda En el resto aquí de este bar de la pulpería Pero antes vamos a decirle a Coco, San, a Coco Santo Porque ya lo veo que se le están subiendo Las copas antes de que se, se nos ponga Más, no. más borracho este, Que nos toque la canción Le corvo se <risa> Sí, ya, ya, me se nota, ¿no? entre nosotros. No, no, ahora sí. Bueno, ya que tenemos a gente de Brasil aquí, Ajá. Pues ah, necesitamos confianza. Vamos. Toco una canción de, de Brasil. Ah, bueno. de, un poder. Un, de un grupo que me encanta a mí. Perfecto. De la, la, ¿La colección grupo. Psicodélica. Os mutantes. Ah, me me ah. A ver cómo me sale el Portuñol. <risas> Perdone mi portugués. El mismísimo el único el verdadero Coco Santo. Bien. Bravo, bravo, eh. Y estas quedan los mutantes. Os mutantes, sí, los mutantes, los mutantes. Perfecto. perfecto. Y se llamaba Y se llama Mia Minina. ¿Qué traducción? Bueno, mi chica <risa> Esa, ¿no? Todos miramos el brasileño si sí. ¿Sí? Tú, no? <risa> a ver, responde <risa> Bien, pues seguimos ya con Lo que queda de aquí de unos Alrededor 14 minutos De este bar, La Pulpería Transmitiendo En el 91.4 A través de Contrabanda Aquí en Plaza Real que Cada vez se vuelve más caluroso Nos acercamos al verano Con todas nuestras fuerzas Y no importa porque mientras esté abierto el bar de la pulpería vamos a tener cerveza fría Entonces vamos a estar preparados para todas estas contingencias calurosas Pero se encuentra con nosotros Alex y María Antonia para seguir conversando sobre esto tan interesante que hemos recorrido Pues porque no da tiempo pero lo hemos recorrido de manera muy interesante sí, sobre claro. la arquitectura Desde cuestiones históricas, religiosas, simbólicas, funcionales y bueno en especial la forma moderna la arquitectura moderna y este aspecto muy en particular sobre pues estos arquitectos que se van a América y a encontrarse con una nueva geografía encontrarse con nuevos materiales y yo quisiera que bueno para ir un poco cerrando hemos hablado de los aspectos pues demasiado básicos como es el hogar no la familia que necesita un lugar para vivir todos estos edificios que luego se construyen pues como cajas, ¿no? Pero que siempre hay que buscarle su parte también estética, su parte con relación también ecológico, geográfico y con un montón de cosas, ¿no? Porque ya dijimos, es interdisciplinario también todo el trabajo de la arquitectura. Hemos hablado también de sus funciones un poco corporativas, como mencionaste. Eh, las escuelas, los hospitales pero ahora me gustaría que, que mencionaran un poco la parte más estética, ¿no? que creo que nos faltaría mencionarla eh, algunos autores algunos ejemplos de, de, de la gente, de los trabajos que conocen, de lo que se está haciendo y bueno, sabemos que finalmente como estética y como arquitectura es algo visual, estamos en radio pero que algo podemos decir sugerir, recomendar A la gente que nos está escuchando Bueno, primero quería agradecer la elección de la música Que es de la misma época de nuestra arquitectura Me estoy imaginando a personas Escuchando la música en todo el edificio Bueno, yo más bien Bueno, una cosa que quería comentar, César Es que sí. la razón de toda esta arquitectura También estaba Justo en la cantidad de gente y, y un buen momento económico Que pasaba en Sudamérica Y que se había que dar muchas respuestas a todo esto Y también de... de... Había con qué... Sí, sí, había. Y claro, justo está el punto de la estética, ¿no? ¿Cómo resolver que es bastante difícil hacer con que edificios de, de hormigón, de cementos, tengan una estética buena y realmente es un desafío. Y, y yo lo que puedo comentar, no sé, de Brasil, un edificio que le va mucha atención es el Ministerio de Educación, de Educación y Sanidad, que es un edificio vertical con todo el alzado de vidrio que fueron los primeros edificios así que se hicieron a los, como este modelo que vemos hoy de edificios de oficinas en Nueva York es un movimiento que empezó por ahí a hacer grandes edificios con baños de vidrio y tal y también está el hecho de que empezaron a poner obras de arte en los edificios ¿no? uh -huh. en los lausados y tal y hay todo un cuidado de hacer con que lo que son los forjados se vean finitos y tal para que no tenga la impresión de que es una arquitectura bruta y si sino que tenga un poco más... Hay todo un montón de recursos estéticos que están pensados, que es justo lo que estudiamos nosotros, para que esos edificios tengan una apariencia bastante buena y y, y esto. Sí, yo quisiera invitar también a las personas para que, bueno, para que compartan, bueno, que obviamente están compartiendo este espacio con nosotros, pero que lo puedan compartir visualmente en los espacios del FAT enfrente del Museo de Arte Contemporáneo. Se encuentra actualmente una exposición dedicada al proceso constructivo del arquitecto Carlos Raúl Villanueva y bueno, prácticamente es una una expresión de, de, de lo que nosotros estamos abocados actualmente, ¿no? Prácticamente uh -huh. nos dedicamos a recolectar el material inédito de la producción de estos arquitectos durante, durante esa durante ese periodo trabajamos la, la reinterpretación y la digitalización de ese material para bueno para poder entender los atributos desde el punto de vista espacial, compositivo. ¿no? Entonces creo que es una bonita oportunidad para los radioescucha que se aproximen a este espacio y, y, y puedan entender que bueno que hay una expresión formal hay un lenguaje hay un hay un tema de responder a, a la geografía y, y está representado bajo bueno bajo el arquitecto Carlos Robles Villanueva y en tema de, de investigación eh, nosotros prácticamente recopilamos eh, Yo particularmente estoy siguiendo la, la huella constructiva del arquitecto Richard Neutra hace su proceso constructivo en Nueva York y también hace una parada puntual en la ciudad de Caracas construyendo la casa Alto Claro, al igual que una figura como Richard Neutra también tenemos al arquitecto Gio Ponti que también construye tres casas uh -huh. eh, dentro dentro de la ciudad de Caracas y bueno mi mi mi visión, mi mi, mi el enfoque de, de mi investigación va en recopilar quienes como Neutra y como Gio Ponti también pasaron por nuestra ciudad, ¿no? Uno, estos dos arquitectos hicieron una, una construcción puntual y regresaron a sus ámbitos constructivos, tanto en Italia como en los Estados Unidos, pero hay otro grupo que aprovecha el proceso migratorio a la Segunda Guerra Mundial y se establece en la ciudad. Entonces estamos hablando de arquitectos como Claudius Heufer, Domenico Filippone, que son de origen italiano. Estamos hablando del arquitecto Arthur Khan, que es un arquitecto de origen turco. Estamos uh -huh. hablando del arquitecto Jan Goretsky de origen ruso. Entonces llama mi atención al momento de de hacer una recolección de estos arquitectos, de ver cómo resolvieron el tema de la vivienda y al mismo tiempo e incorporar esta información dentro de la línea del doctorado, que es lo que nos parece más bonito, más interesante de como como experiencia de investigadores dentro uh -huh. dentro de esta línea del doctorado. Yo creo que Alexander también tiene una bonita oportunidad así como otros compañeros que que también este piensen en esa pesquisa para para integrar las relaciones entre un proceso constructivo que tiene que ver con, con todo lo que hemos venido desarrollando a lo largo de estos bonitos minutos <risa> super interesante ¿no Alex? Sí. También estás, bastante, bastante estás, estás trabajando ¿no? en un proyecto bueno, con, con claro, es un María. proceso bastante similar al de María Antonia, pero yo estoy estudiando un, un personaje que es de mi provincia del uh -huh. sur de Brasil, en Santa Catarina que ha nacido por ahí, como no había universidades, se fue a São Paulo y desde São Paulo ha tenido contacto con esos arquitectos europeos y, y vuelve a esta provincia y produce arquitectura moderna ahí entonces más bien entender cómo se da este proceso de asimilar esta nueva arquitectura y hacerla en otros sitios un señor se llama Pedro Zaraga, uh -huh. y está bastante bien bien, pues ya nos vamos acercando al final vamos a pedirle a Coco Santo de que nos interprete la última melodía la última. para cerrar el bar pero antes quisiera dejar para volver y después cerrar definitivamente una preguntita que, bueno, es una pregunta finalmente que, que surge como parte de todo este de, de las miles cientos, millones de preguntas que pueden hacerse alrededor del trabajo de la arquitectura es eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué acceso? ¿cuánto hay? finalmente estamos viendo una situación eh, de, de varios, varios momentos Eh, capitalistas y todo esto Como, como le queramos llamar ¿no? ¿Qué, ¿Qué posibilidades tienen los estudiantes Que salen como arquitectos Para buscar un trabajo ¿no? Que es la, la parte más, digamos, de la vida cotidiana ¿no? La dejamos ahí Vamos con el mismísimo Coco Santo El día despierta El día despierta Debo salir Tu cuerpo apagado Me hace reír tanto que agrandas mis ojos brillen un color un niño te ve un poco de sabe a ti huele a cuál leronque yo tus ojos no sé qué ves, los tienes muy rojos igual que tus labios muertos de ese insuficiente no hay los aquí te veo inmóvil creo que feliz y así como un recuerdo del fin murmuras palabras que no quiero oír. Se sola, A todos te miran, A A el A el mundo es otro, A A A de cerca de mi brillar amar jugar matar mentir reír expresar volar. Tutti tutti un cojín y en un segundo ¿tú piensas ser en sutil si me dice que pillar amar jugar matar reír volar pillar amar jugar matar reír empezar estar y volar pillar amar matar jugar meír empezar y volar volar volar y volar Nos vamos despidiendo de la pulpería y vamos a cerrar con esta pregunta tenebrosa que le hicimos a, a nuestros queridísimos invitados. Alex, María Antonia, ¿cuál sería la respuesta a esta pregunta? ¿Qué pasa con, con...? Complejo, complejo. Es complejo, es complejo. yo Bueno, como lo mencioné anteriormente, de verdad que siento que... Que hemos ubicado un refugio en el momento de revisar este periodo como, bueno, como una actividad actual, ¿no? Dentro, uh -huh. dentro del panorama confuso que, que, uh -huh. y bueno, y frente a la respuesta del papel del arquitecto enfrente bueno enfrente a la crisis yo creo que también depende mucho de la situación en la que se encuentre el, los países en donde estamos o sea claro. bueno, o sea hablamos de que independientemente se necesita, se necesita mucho presupuesto ah, para indepen levantar... sí, claro, independientemente independientemente claro. donde nos encontremos yo creo que el tema financiero interviene muchísimo en, claro. en, el, en el momento de proyectar una obra o sea se trata mucho de la gestión de ubicarse de de, de los contactos, de, de incorporar tu leitmotiv en el momento de, de, de resolver un proyecto, uh -huh. y no es fácil, no es fácil, es una tarea bastante complicada, y en la actualidad hay que moverse como todo, ¿no? O sea. claro. Bueno, resumiendo bastante, yo veo que arquitectura es una carrera larga, y, uh -huh. y la inserción en el trabajo es difícil, encontrar el primer trabajo y todo, pero... También hoy, además de construir edificios, los arquitectos hacen escenarios, hacen un montón de otros trabajos, rehabilitan edificios, hacen espacios interiores, entonces hay salidas profesionales, aunque sea difícil entrar en el mercado de trabajo hay salidas y también estás compensado por un trabajo que estás trabajando con sueños, ¿no? O sea, uh -huh. haces la casa de alguien, es el sueño de alguien de vivir ahí y tal, entonces te da una compensación que está buena también uh -huh. en este rato. Bueno, pues con eso nos despedimos Les agradecemos muchísimo que han estado aquí con nosotros compartiendo no solo la cerveza <risa> sino también esta esta tertulia que ha sido pues demasiado amena y demasiado interesante, como dijimos. Pues faltaría bastante, ¿no? Bastante oh, para... Sí, eh, pero para puntualizamos, puntualizamos como claro, claro, pues nos da muchísimo gusto y muchas gracias. Te gracias, esa, bueno, por la invitación. Abrazo, pues, las puertas sí, de la pulpería están abiertas. Qué bien, ¿eh? qué bien, qué, qué bien. bueno saberlo. Nos ha estar aquí. <ríe> gracias. Y Coco gracias. Santo. Ya, yo... Es pues no sé. muy importante la arquitectura. Toda la historia, todas las respuestas están allí, escritas en la arquitectura. O sea, hay que prestarle atención, en serio te agradecemos la voz la que que no aquí entre nosotros los que nos estamos aquí el hablando y escuchándonos aquí está con la premier de la guitarra eh <risa> esa guitarrita está recién salida de fábrica ¿eh? <risa> muchas gracias Coco Santo pues de nada de nada de nada es un placer tocar aquí de verdad Bien, pues nos despedimos Ya saben, esto pues es Contrabanda 91.4 Transmitiendo desde Plaza Real Aquí en el centro Centro, centro aquí de lo que es El distrito de Barcelona En Cataluña España después ya más arriba ¿no? <risa> Hay que, hay que ir, ir Identificando esas partes no Y bueno, pues les agradecemos Les agradecemos bastante Ya se nos acabó el tiempo Nos vamos a despedir con esto que estamos escuchando de fondo que es Raindrops que es un grupo de Italia y que también también tiene muy buena música nos despedimos con ellos muchas gracias gracias César gracias por pues, Bueno, hasta la próxima adiós adiós, adiós. Thank mm. you.